En la industria del neumático uh -huh. eh, está interviniendo el área de trabajo para ver si bueno eh, encuentran salida a este conflicto que tiene paralizada la industria en, en nuestro país. Vamos a hablar ahora con Norberto García, quien es trabajador de FATE y quien lleva 26 años trabajando allí en la empresa. Norberto, Lautaro y Valentina, te saludamos desde aquí. Un gusto. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? No sé. Bien. ¿Cómo estás vos? Un gusto. Eh, bien, se podría decir bien, gracias, uh -huh. pero bueno, estamos acá expectantes, hoy hay una nueva audiencia, la número 36, así que esperamos que haya, lleguemos a buen puerto, ¿no? Para los laburantes y por todo como estamos pasando eh, esta situación de indignación y para nuestras familias también, ¿no? incluso las repercusiones que tuvo en el país eh, esta cuestión, este conflicto que está paralizando otras industrias, ¿no? Norberto, eh, 26 años llevas en, eh, en la empresa. Eh, Se desconoce un poco cómo es la industria del neumático. Eh, estuve escuchando en estos días eh, testimonios de eh, compañeros tuyos, quizás de otras empresas, compañeras del sector, eh, y es realmente muy duro trabajar en una fábrica de, de cubiertas, en una fábrica de neumáticos. Es muy duro las condiciones laborales que deben enfrentar. Hay mucha gente que termina realmente estropeada por, por lo, sus labores. Quiero que me describas un poco eso. Después de tantos años de trabajo, ¿cómo es eh, formar parte de esta industria? Bueno, mirá, es, eh, los laburantes mayormente están, padecen, hernia de disco, tendinitis, algunos ya tienen hasta incluso tendinitis crónica, y eso por los ritmos de producción re, de repetición, ¿no? ¿Sí? Eh, las máquinas se laburan a a 13 pies, metros por minuto, eh, a 19, a 25, y después las armadores, que son laburos repetitivos, eh, eso en la parte de armado, uh -huh. yo trabajo en las toberas, donde trabajamos con temperatura, y la temperatura son 100 grados, uh -huh. eh, y 100 grados constantes, 24 horas, eh, nosotros tenemos los ritmos de trabajo, eh, de lunes a... cuando estamos de mañana, de lunes a domingo, cuando estamos de noche, de miércoles a martes, pero todo atravesando los siete días, o sea, sábado y domingo inclusive, o sea, más allá del factor eh, que nos afecta, que es eh, el físico, también está el psí psíquico, ¿no? El claro. psíquico y social, uh -huh. donde nosotros al ir a trabajar un sábado, domingo, de tarde, de mañana o de noche, eh, nos perdemos la vida social, que estamos a contramano, ¿no? Uh -huh. Normalmente se trabaja de lunes a viernes, de lunes a sábado, eh, y bueno, eh, todo el sistema, todo el, el normal de la gente, trabajando de esa manera, y sábado y domingo, teniendo una vida social normal, y nosotros estando ahí adentro, perdiendo la vida del padre, y a la madre, lo que sea, o uh -huh. fiestas eventuales que vayan surgiendo. Claro. Nosotros pretendemos que para esos fines de semana haya un reconocimiento, eh, si bien se nos paga una hora del cien, pero eh, pretendemos que sea un poco más reconocido, uh -huh. ¿no?, por esa cuestión social que, que nos viene afectando. Este tipo de ritmo de trabajo, lo empezamos a, en el año 97, yo entré en el año 96, o sea que vengo arrastrando estos 26 años de mi vida con este sistema, ¿no? Uh -huh. Y con lo que implica, ya digo, el trabajo físico, de, el trabajo repetitivo y... Demás, ¿no? escuchando los testimonios eh, de tus compañeros ahora el tuyo eh, uno piensa en, en una industria de otro siglo eh, uh -huh. en una forma de trabajar que no es eh, saludable para nadie y además eh, esto no se corresponde con la calidad de vida que ustedes tienen y los salarios eh, se ha mentido mucho, eh, sobre todo las patronales de las empresas, sobre todo los medios hegemónicos de comunicación, eh, han abonado a esto de que ustedes pretenden cobrar eh, una locura. Contanos cuánto cobra hoy un trabajador de la industria del neumático, en promedio. Mira, el sueldo por hora, eh, Pirelli, que los que menos ganan, eh, cobran 475 pesos la hora. Ajá. Uh -huh. Eh, eso estoy hablando de un salario promedio que es la categoría de un armador uh -huh. que está entre la media. no Eso en Pirelli, en FATE estamos un poquito mejor, 600 pesos la hora y en Filestones eh, están mejores pagos, eh, 670 pesos la hora. A nosotros después tenemos adicionales que ahí incluye hora nocturna, esta cuestión de sábado y domingo que nos pagan al 100, en base a eso estamos en un promedio de entre 130 mil y 160 mil pesos mensuales. Uh -huh. Alcanzan a cubrir sí. eh, básicamente la canasta, o sea, llegan con lo justo oh. de acuerdo a los números de, de, de, del INDEC de lo que vale eh, una canasta básica alimentaria, una canasta básica eh, familiar para para cuatro integrantes. Sí, yo hago ese promedio porque uno dice eh, suma los adicionales. Si no fuera por los adicionales estaríamos cobrando con ese con la hora básica 80 o 90 mil pesos uh -huh. o sea yo hablo en mi lugar que tengo una antigüedad de 26 años y tengo una categoría alta y bueno el, en el promedio sería ahí me retracto, sería de 110 a 130 mil pesos ¿no? claro sí son, Por sueltos, eso uno, son sí, salarios de miseria para para para para Estado hoy vivir nosotros, sí, ¿no? sí. tan artesanal y bueno la cuestión esta social que no tiene nos afecta en verdad la situación de, eh, ya digo, los sábados y domingos fiestas, eh, acudir contramano en el sistema. Uh -huh. Pero ah. bueno, uno <ríe> escucha por ahí, pero ¿por qué no cambias de trabajo? Es que es eso, ¿no? Es el trabajo de uno. O sea, ¿cómo uno es parte de uno? O a un chico, ¿cómo le vas a decir eh, por qué no cambias de colegio? Uh -huh. Y no, es, es de uno. Uno ya lo, lo siente, no digo que es amo mi trabajo, no estoy diciendo eso, sino que es, ya uno lo tiene incorporado y bueno, es el trabajo de uno y uno quiere cuidar su laburo y, y es donde uno tiene una pertenencia en el sentido de que lo que atrajo o sintió estos últimos 26 años, a raíz de eso uno tiene esa indignación ¿no? de no ser reconocido como laburante. Uh -huh. Bien. Eh, Norberto, ¿cómo estás? Valentina te saluda. Quería consultarte, eh, ¿cómo se podrían mejorar esas condiciones de trabajo? ¿Hace falta más inversión? ¿Tal vez más cantidad de gente para que sean menos horas? Y la cuestión de mejorar eh, las condiciones de laburo y para nosotros pretendemos que, eh, no sé, te hablo desde los ritmos de trabajo con Con más dotación en ciertas máquinas, por ejemplo, eh, estamos trabajando, yo trabajo en un equipo, en una tobera, donde mide eh, 140 metros, el sistema de refrigeración, y somos una dotación de 3 eh, o 4 personas según la velocidad de la máquina. Uh -huh. Y si fuera con más dotación, sería el trabajo más, eh, eh, con con menos, o sea, con menos ritmo de trabajo y con un poquito más de dotación sería un poco más llevadero uh -huh. pero bueno, ante eso las patronales insisten que eh, ajustarnos los tiempos eh, poner subirle más la velocidad con la misma dotación y bueno, eh, este último tiempo lo fuimos viviendo cada vez más eh, diciéndonos que nos perseguían con el comedor por ejemplo eh, después de enfate, nos pusieron las cámaras en casi todas las máquinas después para ir siguiendo con las presiones, nos metieron en seguridad privada para medirnos los tiempos que íbamos inclusive al baño. Después apuntaron a la baja eficiencia y en, en Filestonia, por ejemplo, a un compañero eh, de la directiva hicieron, eh, o sea, lo insultaron, le dijeron un par de cosas y lo y una, le trataron con una discriminación, un, tra, un tra, tratamiento de etnia terrible en donde lo, le hicieron de todo, ¿no? Por el color de piel. Y en Firestone, por ejemplo, estuvo, para seguir metiendo presión, estuvo la policía armada ahí adentro eh, el último tiempo, ¿no? O sea, que es un ambiente antes oscuro, que, que violento en la fábrica. Esto, de hecho, nos remontan a tiempos que no, no queremos volver, ya dijimos nunca más, ¿no? Uh -huh. eh, estamos hablando con Norberto García, quien es trabajador de FATE, lleva 26 años en la empresa. Eh, hay una nueva audiencia entre las patronales y eh, los eh, gremios que, por supuesto, defienden a los trabajadores en la industria del neumático. Quería consultarte, Norberto, ¿por qué las empresas, siendo que realizan la misma actividad, le pagan de manera diferente a sus empleados? Y eso es... Eh, a ver, siempre uno entiende que, que las empresas alineadas con el gobierno nos ponen un tope a los laburantes, ¿no? Uh -huh. A los laburantes somos los que directamente movemos la rueda laboral. Y bueno, a las partes que, que nos van a tener presionados, de la parte administrativa, si se quiere, y bueno, les tienen que, es como al policía, ¿no? Que, o al gendarme, que los tienen bien pagos para darnos a palo. Bueno, en la fábrica, a la parte esta administrativa, los tienen para, como perros, para tenernos eh, darnos látigo, si se quiere, en, en, en el, en, en el momento figurativo ¿no? uh -huh. pero va en ese sentido, a ellos apuntan a tenerlos bien pagos y a los laburantes poniéndonos un tope un, un límite para que ellos dicen que las paritarias se tienen que manejar así porque si no somos nosotros los laburantes los que hacemos la inflación uh -huh. y eso está claro que no es así los que manejan los números son los empresarios en conjunto con el gobierno, y las patronales, ¿no? Eh... Los laburantes, lo único que hacemos, vamos a laburar, y lo único que pretendemos es dignidad y, y, y vivir dignamente, que eso es lo que apunta un, un trabajador nomás, ¿no? Norberto, te consulto por esto que dijo Javier Madanes Quintanilla, quien es, eh, bueno, el gerente, podría decirse, de, de, de la empresa, dijo que un operario medio cobraría mil pesos en el caso de que ellos eh, hubieran reconocido y aceptado la propuesta que les llevaron los gremios. Esto claramente es una mentira. No, es totalmente falso. Sí. Eh, yo después, si quieren, les hago hacer con uno, un video donde mostramos diferentes compañeros de las tres fábricas en donde están los recibos de sueldo y, bueno, ahí está claro que con quincena de 70 mil, 80 mil, 70 mil, hablo por quincena, ¿no? Uh -huh. los recibos, y cuenta que ganamos eso, lo que yo acabo de decir, 130 mil, mil pesos mensuales, y si queréis hacer la cuenta hacerlo a eso, hacer el 88%, no llegamos nunca a los 400 mil pesos. Uh -huh. Terminamos de ganar, creo, que, el 300% eh, de lo que dice nuestro recibo para llegar a esa plata. Bien. O sea, es una locura y maranes ha puesto entiendo unos recibos que nosotros si vamos a la eh, cuando salimos de vacaciones la empresa para uh -huh. para eso eh, para y nos dan vacaciones a nosotros eso se dan en, en los meses de enero y hay compañeros que son convocados para hacer tareas específicas uh -huh. a esos compañeros que van a trabajar van a trabajar por ser convocados de manera extraordinaria a hacer tales tareas eh, les pagan todos los días el 200. Uh -huh. Y bueno, o si a nosotros ojalá nos pagaran todos los días el 200, y ponele que llegaremos, no sé, mil 250.000, mil pesos, pero son las vacaciones, eh. o sea, uh -huh. uno no apunta a ir a, a, a trabajar en sus vacaciones, uh -huh. sino que te tengan encerrado 14 días. Tenemos que ver un marinero que se encierra 14 días en un barco y sin ver a su familia, pretenden eso es una locura. Norberto, la última pregunta... Y, los, y no, el número no cierra La última pregunta, y te agradezco, por supuesto, estos minutos con, con Radio Kermés. Eh, el ministro Sergio Massa eh, adelantó, anticipó, que va a abrir la exportación de cubiertas en el caso de que no se resuelva el conflicto. ¿Cómo pensás que eso podría impactar en, en la industria local? Bueno, eh, eso... Quiero hacer una aclaración, el, el ministro más haciendo eso habla a las claras de su pensamiento liberal, ¿no? de que eh, bajando lo, la industria nacional es un, es un descalabro total. Por otro lado, eh, por lo que mismo salieron a decirlo Madanes, por ejemplo, que, que no lo ve viable esa cuestión porque eh, esas cubiertas que traerían o que están en en importación hay en la aduana no están homologadas para las terminales o sea uh -huh. sería un parche no sé si las terminales la usarían y por ahí estuve leyendo que serían usadas para para las casas donde uno va habitualmente a comprar la cubierta no uh -huh. vieron que ahí yo no hablo de las terminales puntuales las plantas automotrices sino en las casas de, de venta de cubierta uh -huh. irían a disposición de eso Pero ya, vuelvo a repetir, no están homologadas o no cumplen ciertos requisitos que pretenden las terminales, ¿no? Para eso están las, tienen normas internacionales y, bueno, eso no lo estarían cumpliendo. Norberto te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés y, por supuesto, nuestro abrazo para, para todos los trabajadores. Bueno, gracias por la solidaridad y, y por el lugar y el espacio que nos dan a los laburantes para poder decir nuestra verdad, ¿no? Que es la que vivimos y Y nuevamente agradecido. Norberto García, trabajador de Fate, 26 años en la empresa contando la dura realidad que atraviesan los trabajadores de esta industria que, bueno, les quita la vida básicamente poco a poco, les estropea el cuerpo y además no le permite tener, bueno, eh, un fin de semana, no les permite disfrutar eh, de, de, de, de, de su trabajo, de, de las vacaciones como deberían. Eh, ojalá el gobierno intervenga y pueda solucionar esto porque... Eh, es realmente complicado lo que estamos viviendo en las últimas semanas, no solamente porque los trabajadores eh, la están pasando mal, sino porque eso afecta también a otras industrias como la industria automotriz, a quienes venden también cubiertas y se está percibiendo también eso en la ciudad de Santa Rosa. Están faltando algunos productos y en las últimas semanas subieron mucho, pero mucho, las cubiertas.